Que Lucas va a estar peleando en abril a fines de abril o los primeros días de mayo y posterior a eso, a eso vamos a estar listos para pelear por el título del mundo lo que sí es verdad y esto quiero que se sepa que tanto eh, nosotros que aceptamos y Golden Boy Promotion vía Eric Gomez y por escrito hizo un ofrecimiento para pelear con Marco Maidana cosa que los manejadores de Maidana alemanes no aceptaron con ningún punto de vista y tampoco por supuesto los manejadores argentinos por lo consiguiente nosotros estamos dispuestos a pelear con Marco Maidana O con quien sea por el título del mundo No, ni peleas eliminatorias Ni peleas preparatorias Con eh, boxeadores de esa característica la, la propuesta se hizo por dos veces consecutivas Y es más, se ofreció para pelear marzo 27 Y los manejadores alemanes y argentinos No aceptaron la propuesta de Golden Boy Promotion Lo pueden corroborar, pueden llamar a Eric Gómez cuando quieran Sí, sí, es uno de los mejores amigos Aparte es, uno de, es el vicepresidente de Golden Boy Promotion más, Le dieron en la última reunión que tuvieron, Los manejadores eh, una semana antes que yo esté en Los Ángeles eh, con Erick Gómez y con Richard Sheffer, le dijeron que de ganar Maidana acayó, que creo que debería ser, sin ningún tipo de inconvenientes. Ojalá sí sea por el boxeador, por el tiende del boxeo argentino, la próxima pelea de, de debería ser con Lucas Matice, pero parece que no tienen ganas de pelear los muchachos.